Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, eh, eh, estoy bien acá, eh, escuchándote, y, y para compartir esto que para nosotros es un signo muy importante porque nos está acompañando la comunidad de Choletuel, eh, nos están acompañando la familia de Atahualpa, Eh, y estamos en contacto con gente que, eh, de alguna manera, eh, representa organizaciones este, que están relacionadas con el rescate de la memoria, el rescate de la historia reciente de nuestro país uh -huh. y no tan reciente. ¿no? Eh, y bueno, eh, para participar de una celebración, que el el octavo año que se hace del Vía Crucis interreligioso y y en este Vía Crucis este que se inicia en lo que fue la antigua capilla de la Esma. Ah, mirabo, qué lugar es. Eh? en ese lugar emblemático, uh -huh. ¿no? donde se confortaba a los que venían del vuelo de los vuelos de la muerte, claro. este, bueno, en ese lugar emblemático Ese es un lugar que en este momento se llama Espacio Interreligioso Patricio Reis. Ajá. Eh, fue entregado a este ex sacerdote irlandés cuando fue la entrega de la ESMA, uh -huh. y en este momento este la fraternidad laica Carlos de Foucault maneja ese espacio y organiza esta actividad durante ocho años. Ajá. Uh -huh. Qué interesante esto no de arrimar tierras tan simbólicas como las que me imagino vos y otros eh, rionegrinos van a llegar hasta allá de, en este caso de la zona de Chuel dechuuel y también de acá de Viedma no en estos temas vinculados a hechos tan tristes y tan lamentables como es el de atahualpa y el, el de Daniel allí en, en la zona de Chuel dechuuel. Eh, ocho años, vos sabes que no teníamos conocimiento de, de que esto ocurriera Qué bueno que nos enteramos ahora Y qué bueno esto de la interreligiosidad Esto está interesante Sí, eh, mira eh, Estoy hablando y tengo una imagen De Gualberto y Julieta abrazados uh -huh. Mira vos este, Es difícil transmitir eh, el espíritu De lo que queremos hacer pero yo he hecho él también tiene el significado del inicio de la campaña al desierto, el primer genocida claro. que fue roca uh -huh. y nosotros también vamos a hacer memoria de el segundo genocidio de Videla diríamos uh -huh. por porque, eh, porque van a participar gente que va a traer tierra de campo de mayo, Que fue el centro clandestino de detención y desaparición más grande de todo el país claro va a ver este va, va a estar mercedes miñones que es la hermana de una desaparecida mónica miñones que va a traer tierra de la esma van a traer tierra del olimpo eh, de otros centros este de Del, de un centro del faro de Mar del Plata que también fue un centro clandestino uh -huh. de detención. probablemente traigan tierra de Tandil de otro lugar de, de, de desaparición y de detención y también hab, habrá gente de San Nicolás donde fue asesinado en la ruta el obispo Ponce de León y también van a traer tierra de ese lugar uh -huh. eh va a venir algún chico de Chuel-Echuel, probablemente alguien de Vierma también, para eh, traer esos terrones de tierra que representan a Daniel y a Tahualpa, y, y diríamos como que ese recipiente, esa vasija, este, que va a recibir estos pedazos de tierra, Eh, va a ser como una especie, viste, de, de vientre oscuro donde desaparecen esos terrones y también van a desaparecer semillitas en ese recipiente uh -huh. que van a ser generadoras de vida. Es decir, este es como como que la muerte no tiene la última palabra. Esa es la creencia fundamental de los cristianos, pero también de otros cristianos. De otra de otras creencias no uh -huh. este la muerte no tiene la última palabra y lo que fue ocultado desaparecido eh, eh, llevado en la noche negado bueno eso va a salir a la luz ¿no? y ese es el espíritu que nos mueve a todos los que estamos organizando este encuentro y que hay viste de distintas parroquias hay Movimiento Coménico por los Derechos Humanos, eh, van a estar representando eh, miembros de la Iglesia Metodista, cristianos de base, eh, va a haber, este, viste, el Grupo por la Memoria de Orlando Llorio, por los mártires palotinos, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, uh -huh. Memoria del Pueblo, Sobrevivientes de la, de la Tortura, de CTA, Bueno, Nueva Tierra, Iglesia Pentecostal Dimensión de Fe uh -huh. eh, También hay un grupo de De, eh, de alguna manera Representa A los eh, Diríamos a los scouts ¿viste? Porque también hubo Pero... de Scouts desaparecidos sí, Y sí. bueno, hay jóvenes que van a hacer memoria ¿eh? Scouts por la memoria uh -huh. Entonces, Hay un, muchas organizaciones Eh, que van a participar de, de octavo vía crucis y que va a ser el día sábado sábado 20 de abril a las 9 y media de la mañana en, en en lo que fue la ex ESMA y eso está ubicado en Buenos Aires en la avenida del Libertador 8151 uh -huh. ¿No? buenísimo Eduardo, bueno seguiremos desde acá, ¿no? Eh, acompañándolos Eh, en este en este acto, esta actividad tan tan importante, tan simbólica, ¿no? Eh, tan lleno de, de, de vida, como vos decís, ¿no? Así que, bueno, eh, Eduardo, estaremos a lo mejor en contacto. No vamos a estar transmitiendo en vivo ese día, eh, pero seguramente nos podrás contar sí. después cómo, cómo una, fue todo una esto. Sí, una sí. cosita más. Sí, sí. Y es que el obispo de Viedma, de Van Laksaghe, sí. eh, manda una adhesión al encuentro. Ah, qué bien, ¿eh? Eh, hizo un texto para compartir en este momento y como acompañando todo esto que se va a hacer. Entonces como que eso, viste, también es una una cosa que da mucha fuerza, ¿no? El acompañamiento tienes uh -huh. quien es el, el, la máxima autoridad de, de los cristianos, ¿no? De los católicos, por lo menos en donde vivimos nosotros, uh -huh. y que está acompañando este momento.